Bien, hoy se conoció eh, por la mañana el procesamiento a Eduardo Bellivoni y otros 17 integrantes del polo obrero. Esta fue una determinación del juez Sebastián Casanelo y bueno, se lo acusa de eh, supuesto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por eh, lo que serían presuntos desvíos de, de fondo del polo obrero en el marco del proceso El plan Potenciar Trabajo, eh, esa es una temática que venimos eh, abordando eh, en el programa y que un poco está marcada en un, una persecución política de organizaciones sociales. Así es. Eh... Argentina tiene una historia bastante importante respecto a movimientos sociales o lo que podemos llamar movimientos piqueteros y hay diferentes organizaciones con diferentes puntos de vista diferentes ideologías, diferentes formas de, también de, de, de organizarse eh, más allá de, de las que comentabas recién y así como también hay diferentes también organizaciones eh, organismos de derechos humanos colectivos de abogados o abogados particulares o de las organizaciones que están en esta en esta defensa así como el gobierno y la justicia está atacando a, a los movimientos sociales están quienes los defienden obviamente quienes están ahí para para contar y, y luchar para que no sucedan no este tipo de, de persecuciones Bien, y para tratar de, de conocer un poquito más eh, a fondo la, la problemática, estamos con Sebastián Montián, es el abogado de lo, del colectivo de abogados populares de La Ciega, aquí en la ciudad de La Plata. Sebastián, ¿qué tal? Buenas noches, te saludamos. A ver si, si lo tenemos ahí a Sebastián. Buenas noches, Sebastián, ¿nos escuchás? Sí. Estamos teniendo algún problema en la escucha, comunicación escucha, de fondo se le escucha ahí el sonido Pero no sé si Seba nos escuchás, buen día Buenas tardes, mejor dicho Seba Vamos a hacerlo al aire directamente Lo hacemos así al estilo. Tal vez yo lo tengo si querés está enganchado por qué bueno después de esta introducción entonces eh, los saludamos a sebastián montiel abogado del colectivo de abogados populares la siega acá en la ciudad de la plata que bueno vienen entonces como decíamos eh, defendiendo algunos movimientos sociales en esta en esta persecución hola sebastián buenas tardes ¿Dónde está? cómo estás todo bien bueno bueno ahí estábamos intentando hacer una introducción a estas noticias que bueno que vienen saliendo ya del último mes y que sobre todo que salió hoy si querés para empezar comentarnos desde tu rol en la siega cuál es la causa que están interviniendo de qué manera están interviniendo como como colectivo Este, efectivamente hay una causa del juzgado federal número 7 de Capital Federal a cargo del de, eh, juez Casanelo y que investiga el fiscal Policita desde hace varios meses este, esta parte en concreto se inició con una denuncia que inicia Patricia Bullrich el 20 de diciembre del año pasado Este, y a partir de cual inician la investigación contra distintas organizaciones sociales particularmente nosotros no, no yo sino otras compañeras mías defi eh, defienden y representamos a cinco imputados del Frente de Organizaciones en Lucha pero en la misma causa hay otros imputados que pertenecen a otras organizaciones sociales, particularmente al pueblo obrero y barrios de pie este, y bueno nosotros eh, tomamos intervención en la causa desde hace, mira, no quiero exactamente lo no recuerdo, pero son más o menos tres meses, en la en una madrugada y sin previo aviso la Policía Federal irrumpió en el domicilio de 8 de nuestras compañeras, compañeros, de manera bastante violeta para hacerles un allanamiento. Eh, se metieron en sus casas, estaban viviendo, durmiendo con sus familias, les secuestraron teléfonos, computadoras. bueno, a partir de, de ese día nos enteramos de, la, de, la, de que la causa estaba en trámite, que los estaban investigando, y asumimos eh, formalmente, eh, no yo, sino una compañera, la, la defensa. Este, Muy bien. Y, y querés eh, comentarnos directamente... Periodo, la Eso, las novedades, las novedades de, de, del día de hoy o las últimas novedades de, de, de, de la causa en relación al menos de, de ustedes representando al FOL y también lo que sepas de, del resto de los movimientos ¿no? claro, si sí. en el día de hoy la, la novedad que el juzgado dictó el procesamiento de todos los imputados que pertenecen al pueblo y a Barriga de Piedis, y concretamente en relación a los cinco, a los cinco compañeros nuestros, le dictó la falta de mérito. Eso quiere decir que el juzgado entendió que después de seis meses y monedita de investigación no encontró prueba alguna para acusar de delito alguno a nuestros compañeros y compañeras es una situación jurídica distinta de la del resto de los diputados, es decir, que el juzgado este, tiene que nuestros compañeros no, no, hay, no hay prueba para, para seguir sometiéndolos al proceso, y, y su rayo es idea de someterlos al proceso porque desde hace varios meses que tienen sus cuentas embargadas sus eh, tarjetas eh, inhibidas, que bueno... Eh, tienen la obligación de presentarse al juzgado todos los meses, no se pueden ausentar de su domicilio, etc. Hoy esa situación fue, digamos, este, confirmada para el resto de los imputados este, y en el caso nuestro tuvimos eh, la oportunidad de que se dicte la falta de mérito. Y Sebastián, ¿cuál es la...? Sí, sí, por, su... sí por supuesto que eh, nos pone contento y nos alegra, nuestros compañeros porque es una enorme injusticia y no deja generar de generarnos preocupación e indignación porque hay otros compañeros de otras organizaciones que siguen sometidos a procesos. Y en este contexto, Sebastián, eh, ¿cuál es la, la, la lectura política que hacen del avance represivo del gobierno? Lo, los allanamientos creo que se habían concretado el 12 de mayo pasado y, bueno, mientras tanto, en el Ministerio de Cap, eh, Capital Humano, Sandra Petovelo sigue sin cumplir con el fallo judicial que, por ejemplo, le, le exige distribuir 5 toneladas de alimentos. ¿Cómo están leyendo un poco toda esta situación política política. Uh -huh. El el avance de represivo del del gobierno en la situación en del... Desde que asumió mi ley, la verdad que es de una gravedad bastante inusitada. Este, no solamente por esta causa, sino porque hay un sinnúmero de causas, hay una cantidad de causas muy grande contra las organizaciones sociales en donde no se criminaliza hechos puntuales, sino se criminaliza y se juzga y se somete a proceso a dirigentes de organizaciones por el simple hecho de pertenecer a organizaciones, eh, que es algo que por ahí no es tan conocido y no ha tomado tanto conocimiento público, particularmente la causa de la que estábamos hablando anteriormente sí ha tomado rele relevancia pública, pero hay muchísimas, muchísimas causas acá en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal y en otros lugares. Eh, hace 10 días, eh, en, por ejemplo, en la provincia de Noquén hubo un, un allanamiento donde tuvieron a 10 compañeras en el marco del allanamiento, únicamente para identificarlas. Es decir, para, para que nos entendamos. Fueron a la madrugada, las allanaron, las llevaron esposadas a la comisaría, a 10 compañeras eh, referentes de barrio, de organizaciones sociales, y las tuvieron durante horas en un patrullero de esposadas con el único fin de identificar identificarla, cosa que es absolutamente innecesaria porque le hubiesen pedido documento a la casa y de ese modo la identificaban sin embargo no, las esposaron, las llevaron la tuvieron retenida la amenazaron a sus hijos es decir la situación de, de criminalización y de, y de represión que se vive en nuestro país eh, es una gravedad eh, digamos bastante bastante bastante importante y, y, y señalo yo la cuestión de la, de la criminalización y de las causas porque es todo lo otro que tiene que ver con el protocolo antipiquete y con que, que hay una movilización hay una represión y que para cualmo de males cada vez que hay una represión hay detenidos y que a los detenidos les imputan delitos absurdos como terrorismo o intento de golpe de Estado etcétera, etcétera, sería muy largo pero sí es una situación muy muy grave y independientemente de que avancen eh, los casos en la justicia también hay como un amedrentamiento porque bueno, hay ingreso en viviendas familiares y demás Sí, sí, por supuesto, por supuesto, es que en, en esencia en esencia de lo que se trata en gran medida es de amedrentar, de amedrentar a las organizaciones sociales y, al, y a la población en general, digamos si querés para hacer un correlato no sé si recordarán ustedes allá para el 20 de diciembre que en las estaciones de trenes en los altocarlantes sonaba una voz diciendo al que va la movilización va a ser reprimido se le va a sacar el plan bueno, eso es eh, amedrentamiento duro y, y duro bueno, esto también porque las causas están armadas en función de denuncias anónimas que luego no son ratificadas que son generalidades que, que, que yo creo una postura que con el tiempo se va a terminar cayendo, pero en el medio someten a los dirigentes los, los, los atemorizan, los intimidan eh, te obligan a ocuparte de estar pensando en la causa y no en cómo resolver los problemas del barrio si, gran medida es para difundir miedo y para desmovilizar no, no, no hay otra forma de que todas las políticas que está llevando adelante el, el gobierno cierren, es decir le el, el, el, el ajuste más grande de la historia del que se falta el gobierno no sería posible sin represión y sin atemorizar a la, a la población en general claro, ahí se va me eh, respondías yo te quería preguntar un poco de los detalles de la causa, eh, para tener un espacio, porque hay mucho mucha desinformación en los medios masivos entonces teniendo la oportunidad de, de tenerte a vos acá conectado eh, ¿cuáles son los detalles de las causas de las, de las cuestiones, que de esas generalidades que mencionás, que, con las cuales atacan a los movimientos, digamos y, y, y por qué eh, crees que, que, que se van a caer, o finalmente digamos, por qué se sobresee a estos compañeros de, de del FOL que es lo que el juez ve que en realidad no había lugar a esas denuncias. Permitirme primero un, un tecnicismo, pero que es importante, que es que a nuestros compañeros no les dictaran el sobrecimiento El sobrecimiento significaría la desvinculación definitiva del proceso. Lo que dictaron respecto de nuestros cinco compañeros de, de, de, de organizaciones en lucha eh, se llama técnicamente falta de mérito. Eso quiere decir que se los investigó, que se tomó declaraciones testimoniales, se los escuchó en indagatorios, se aportaron prueba documental, y... A este momento los 67 meses no encuentran pruebas para acusarlo de ningún delito, pero no les dictan el sobrecimiento es decir no los desvinculan definitivamente. Eso puede pasar en los próximos meses y esperemos que así pase, pero no, no quiero aburrir con una cuestión técnica, pero sí pero sí marcarla porque bueno, es, es así. Eh las causas en líneas generales a nuestros compañeros a los que ahora le dictan la falta de mérito, pero a los compañeros del del obrero, como los de barrios de Pie, que, que en definitiva soy les dictaron el procesamiento, en líneas generales de lo que se les es de defraudación y de coacción. Es decir, el gobierno, el, perdón, la justicia, el juez Casanero y el fiscal Policita entienden que eh, pedir aportes a los compañeros, las compañeras de las organizaciones que Todas las organizaciones en, por lo general solicitan aportes a sus integrantes para poder para alquileres, para poder para aceite, para poder pagar a veces la raza de gas o, o un montón de cosas que las organizaciones sociales resuelven de la vida cotidiana de los de, de los barrios, entiende que ese ese aporte es un aporte coactivo, es decir, que no se le, que no se le puede pedir. Digamos, nosotros solemos hacer el paralelo con la, no sé, con la biblioteca del barrio, como Es decir que hacer un aporte a la biblioteca, O que la biblioteca Si, si te cobra un, un dinero Para hacerte socio de la biblioteca Te está coaccionando claro. bueno, Nos parece tan ridículo Una cosa como la como la otra Es decir, cada integrante De una organización Se suma y, y participa De una organización ...porque así lo decide libre y voluntariamente... ...si no quiere estar en una organización... ...se va a otra organización o no se va a ninguna... ...nadie obliga a nadie a ser parte de una organización... ...ahora si quieres ser parte de una organización... ...y la organización tiene... ...como regla de convivencia que hay que hacer un aporte... ...para para poder solventar un montón de gastos... ...que la organización se hace cargo... ...bueno, hay que hacer el aporte... ...si uno hace el aporte, el que está al lado tiene que hacerlo... ...y todos tienen que hacerlo porque si no, no funciona... y en una biblioteca... De barrio, ni en ninguna organización social o fuera cual fuera. Pero en líneas generales de lo que se acusa es de coacción. Coacción significa este, obligar a alguien a hacer algo. En este caso, obliga, que se obliga a las personas que integran la organización a hacer un aporte económico. Esa es una de las bueno. cuestiones. Y la otra cuestión... Sí. Tiene que ver con la defraudación que básicamente lo que acusa el juez Casaniel en este caso al al polonero y al barrio de pie de que los fondos que ha recibido en el último tiempo los ha desviado a otros fines distintos de los que se los que, para los que fueron entregados. Digamos, eh, esa es la la acusación concreta. Yo no no, no, me, no nos corresponde a nosotros porque no somos sus abogados eh, opinar este y tampoco tenemos la información como para para opinar respecto de eso puntualmente, si sí, no deja de llamarnos la atención que en este país que venimos desde María Julia Sobray a Insarrales <risa> quienes estén acusados de corrupción, sean dirigentes del, del movimiento piquetero no deja de llamarnos la atención más y si me cuándo el propio juzgado y el propio propio fiscal, hacen expresa referencia de que ese desvío de fondo no habría sido utilizado para enriquecimiento de ningún dirigente. No sé si se entiende esto, pero el juez mismo dice no estamos diciendo que desviaron fondos para enriquecerse, estamos diciendo que desviaron fondos para hacer campaña política, por ejemplo. claro se ejemplo. Bueno, sí. no, sé, no sé si mi podrá explicar dónde sacó todos los recursos, no sé si eh, Mauricio Páez podrá explicar de dónde sacó todos los recursos para hacer campaña. Bueno, pero eso es Otra cuestión. Bien, tengo una pregunta más también un poco un poco técnica, pero también política, que no sé si la podrás explicar, que es cómo se mueve la justicia. Acá tenemos un avance del, del, del Poder Ejecutivo, una vez que ganó eh, mi ley, pero ese avance se ve no solamente en el Poder Ejecutivo, sino también en la justicia. De golpe tenemos allanamientos en Buenos Aires y de golpe tenemos allanamientos en Neuquén y en otros lugares. ¿Cómo funciona ese entrelazamiento, de lo que puedas comentarnos, de esos dos poderes del Estado, diferentes y supuestamente independientes? El Poder Judicial es un Poder eh, independiente, y digo en principio, porque eso no es una cuestión absoluta, sino relativa, y para que tengamos en cuenta eh, por qué es relativo y no absoluta, tiene que ver con que los jueces y los fiscales, para llegar a ser tales, o sea, para llegar a ser jueces o fiscales, necesitan que el Consejo de la Magistratura eh, los designe. El Consejo de la Magistratura está compuesto, entre otros, por representantes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, y después... Eh, esa proposición tiene que ser aprobada siempre por el gobernador o por el presidente por el, o por el Congreso. Entonces, eh, si bien es un poder independiente, eh, tiene una íntima relación con el, con los gobiernos de turno, con el poder político. Eh, de hecho, no es casual que el, el ahora presidente proponga como juez de la Corte a un pues federal, polémico si lo hay, este o sea que siempre existe una relación y uno un, un hilo que, que conduce de lo político a lo, a lo judicial y la justicia siempre lee más rápido o más lento esos cambios de, de humor o esos climas, es decir, no necesariamente se trata de que haya un llamado o, o una presión expresa, a veces es la misma justicia la que lee los cambios de rumbo político los cambios de clima Y entonces en función de eso, eh, impulsa o retoma con fuerza causas que por ahí en otro contexto político duermen eh, en los cajones de, de tribunales. Cuestión más general y más, más global. Pero después también hay un montón de cuestiones que tienen que ver con logística. Es decir, por ejemplo, para esta causa que, en la que intervenimos nosotros, el Poder Ejecutivo ha puesto a disposición de la justicia un montón de recursos que no los ponen para otras causas, por ejemplo de trata o de, o de narcotráfico, pero en, las causas, eh, en la causa esta, la nuestra, la de Casanelo, en la que había procesamiento y la libertad de falta de de nuestros compañeros, eh, Gendarmería se ofreció a desbloquear los teléfonos en tiempo récord, a abrir las computadoras y a extraer el registro de las computadoras en tiempo récord Y se, y se han tenido intervinidos los teléfonos, y bueno, un montón de cosas de logística que muchas veces, o que siempre, o casi siempre, les aporta el Poder Ejecutivo, a través de la Gendarmería o de la Policía Federal. Bien, Sebastián, eh, por el momento te agradecemos por esta comunicación y toda la información que nos has brindado, y estaremos atentos a cómo avance este tema. Bueno, espero haber sido, espero que se me haya entendido. Medio... Sí, claro. Gracias por llamar y bueno, estamos al, al corriente. Bien, buenas noches. Pasaba eh, entonces en el, en el aire de... De malos perdedores eh, uno de los representantes del de colectivo popular eh, la ciga estamos hablando de Sebastián Montiel eh, un poco para, para darnos detalles de, de, de estos eh, de lo que había ocurrido hoy en, en función de las causas judiciales sobre las organizaciones sociales y movimientos piqueteros Así es, más que interesante sus respuestas Así que bueno, aprovechando este minuto de aire Te quería desear un feliz cumpleaños, Walter, querido Bueno, muchas gracias eh, Como le vengo diciendo a casi todos eh, Es medio un anticumpleaños cumplir el lunes Pero bueno, estamos aquí con un añito más de, de vida eh, Para cerrar nos vamos a ir escuchando un poquito de música Y ya volvemos con más Malos Perdedores Miradas, berretas Y hombres encajados en Fiarucci Oigo dame Y quiero Y no te metas Te gustó el nuevo Bertolucci La rubia, tarada Bronceada, aburrida Me dice ¿Por qué te pelaste? Yo, por el asco que da Tu sociedad Por el pelo de hoy ¿Cuánto gastaste?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 malo duerce la boca se arregla el pelito toma un trago y vuelve. Adolescentes, pero lo que cambian vaquen son los referentes o sea, digo, Si se me permite, hablo domillas Y digo referentes como yo, cierra comillas Porque ya por ejemplo los vaquen son 002 Comenzamos un nuevo bloque en este Malos Perdedores de Lunes y Y tenemos en nuestros estudios a Dayana Melón, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, como habitualmente para hacer la columna de Tinta Verde, ¿y qué, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy valiéndonos de las noticias eh, de de, esto, de este último día, vamos a hablar un poco sobre lo que es la agricultura digital, porque en el día de ayer, sí, eh, sorprendente este término, eh, habíamos sí se había escuchado agronegocio, agricultura industrial, eh, pero bueno, ahora tenemos un nueva fase, eh, que es la agricultura digital, eh, porque bueno no sé si es tan al, tante, al tanto eh, que en el día de ayer se conoció la noticia de que Caputo, Migley y Mondino firmaron un decreto para habilitar la eh, el uso de vehículos aéreos no tripulados, o sea, lo, los drones eh, esto fue después de, de que se diese la exposición rural de cada año en la sociedad rural argentina en el predio de la sociedad rural en Capital y donde tuvieron mucha presencia los drones, eh, los drones en, el, en lo que es el campo, se utilizan comúnmente para eh, tomar información sobre el campo, pero también para hacer fumigaciones o sea, se pueden hacer fumigaciones de, a partir de drones, lo que implica una nueva tecnologización de la agricultura que desde lo que se conoce como revolución biotecnológica que arrancó sobre todo en la década o, o se profundizó sobre todo en la década del 90, eh, a partir de todo el paquete tecnológico eh, y involucrado en, en lo que es la agricultura bueno esto es un nuevo paso porque eh, y, y ahí empezamos a ver cómo se tejen los hilos detrás de, de esta esta nueva faceta de la agricultura porque estos drones no sólo eh, realizan fumigaciones eh, considerando también que un, un dron eh, puede tener errores que sabemos que las fumigaciones aéreas con eh, con los aviones eh, vuelcan en eh, en la actualidad, cada año el INTA reconoce que se vuelcan 580 millones de litros de agrotóxicos por año en los campos argentinos, eh, que los campos recordemos que no son, porque a veces parece ser con, eh, se, se impulsan por ejemplo ordenanzas sobre ergi, de prohibición de fumigaciones sobre el ejido urbano como si los campos no estuviesen eh, poblados de gente, o sea esta gente está afe, eh, viéndose afectada por estas fumigaciones, pero bueno año a año se volcan eso en eh, lo cual no solo ha ido en crecimiento desde la introducción del, del paquete tecnológico sino que también eh, se empiezan a hacer combinaciones y eh, creo que hace algunas columnas hablábamos de la medición que se hace de los agrotóxicos o sea de lo permitido de agrotóxicos que se hace a través de un, de un proceso que se llama dosis letal 50 eh, que ah, bueno lo que mata lo que no mata a la exposición a un agrotóxico que no mata a una rata que comparte el 80% del genoma humano, con, bueno, del genoma humano, eh, la cantidad que no lo mata se hace el 50% y eso es lo que se habilita, la realidad es que este esta medición no tiene en cuenta la exposición crónica, o sea, el permanente la permanente exposición a un agrotóxico ni hablar la eh, sinergia entre agrotóxicos, que eso no se tiene en cuenta, o sea, en los campos no solo se vuelca glifosato, se vuelca glifosato, DDT, cloripirifos y un montón más de agrotóxicos entonces, bueno, eh, esto eh, imagínense, utilizando un drone no tripulado, que inclusive digo eh, lo, los aviones, las fumigaciones aéreas, tienen una deriva del 70%, eso que quiere decir que el 70% de lo que se destina un campo, no cae en ese campo, sino que caen en zonas aledañas eh, imagínense con la utilización, utilización de estos drones, pero eso no es el único problema, eso es uno de los tantos problemas lo que está pasando en relación a, al uso de estas nuevas tecnologías aplicadas al campo es que eh, se, se va, o sea, las grandes empresas van recogiendo información que después venden o sea y eh, ni hablar en términos eh, perdón por la, el pensamiento diagonal pero en términos de, de calentamiento global porque pareciera ser que o sea parece que existe la idea de que los datos son algo intangible pero la realidad es que los datos son energía y que sostener o sea o mantener toda esa ese cúmulo de datos que genera las múltiples facetas que tiene la Inteligencia artificial tiene un costo energético tiene un costo en términos de, de emisiones de gases de efecto invernadero por no so, por toda la infraestructura que genera y para darles un dato se calcula que para 2025 un, un, un quinto del consumo mundial de electricidad se ocupará en los datos eh, lo Esas que son unas máquinas máquinas gigantes sí. ¿no? que están que ahí guardan todos los datos si sí. eh, ya sea para bueno para en este caso la información digital De la agricultura, pero también para todo lo que son ahora, por ejemplo, los NFC, ¿no? Toda sí. esa cuestión de las imágenes sí, originales. Sí, las criptomonedas, todo ese tipo de enormes cosas. Enormes maquinarias con enormes consumos electrónicos. ¿no? Sí, esta electricidad. La información, perdón, ¿eh? la información de los drones, que es información sobre el, sobre el lugar en realidad recoge muchísima y con, a esto iba, co, y recoge muchísimos datos que después vende y que empezamos a ver que la, o sea, porque digo, el, el, la agricultura es un, sobre la, la agricultura convencional o la agricultura industrial es un es una rama que está hiperconcentrada eh, para tirarles un, un número cuatro corporaciones eh, con, eh, controlan más de la mitad del mercado de semillas y dos tercios del mercado de agrotóxicos o sea, cuatro corporaciones, que a su vez hace unos años se fusionaron entre sí Bayer con monsanto eh, sin gente con china Dow con Dupont o sea se fueron fusionando las grandes semilleras con los grandes de los agrotóxicos y esa fu eh, esas eh, fusiones también llegaron a las maquinarias agrícolas porque poquitas empresas en el caso de las maquinarias seis empresas controlan el 52% del mercado eh, y obviamente están produciendo para los grandes para los grandes productores los pequeños productores siguen trabajando con el trabajo Trabajo manual super explotando su, su cuerpo, porque además lo que tienen los pequeños agricultores que no son fijadores de precios, sino que son tomadores de precios, son quienes los intermediarios lo que fijan los precios, entonces ellos, la variable de ajuste que tienen siempre es su propio trabajo. Entonces, si les dan un precio lo que, y aumentan, por ejemplo, el precio de los insumos, o sea, fija el precio en intermediario, eh, los eh, insumos aumentan, por ejemplo, lo que se ve, ve ajustado es el trabajo prioritario propio, es lo que se paga por ese trabajo eh, y además de la super de los cuerpos eh, en términos de todos los trabajos que se hacen, la mayor parte se hace manual porque no tiene la posibilidad de acceder a tecnologías y sobre todo porque las tecnologías están pensadas para las grandes extensiones no para las pequeñas extensiones e inclusive quienes tienen la posibilidad de alquilar maquinaria, quienes alquilan maquinaria en lugar de ir a un ca campo pe pe pequeño, perdón, prefieren ir a campos grandes, más grandes que implica económicamente una ganancia. Entonces, en este caso, también vemos cómo eh, esta hiperconcentración que se apunta solo un sector está eh, vinculada también a la super de los cuerpos de los pequeños productores. para Pero, volviendo a la agricultura digital, eh, por ejemplo, Monsanto en 2013 compró eh, una página que se llama Clima, Climate eh, FieldView, eh, vos me vas FieldView, Fieldview eh que recolecta datos de que cubren 60 millones de hectáreas de 23 países. Ah. Pero no solo recogen datos en términos climáticos, también recogen datos en términos de la, la el suelo, de cómo está el suelo, en términos en muchos en muchos sentidos van recogiendo datos que esos datos después son vendidos. ¿Por qué? Porque lo venden a, hay, hay una nuevo término que también se llama agricultura de la vigilancia, que está vinculado al capitalismo de la vigilancia, claro. que esos datos que se producen Que, que los propios agricultores brindan Después se venden en, a grandes empresas Que básicamente lo que hacen es ofrecer productos O crear eh, la, la necesidad de comprar ese producto Eso es como un pasito más En esto de la vigilancia tecnológica En la economía de datos eh, Y no no tendríamos que descartar De la posibilidad que tienen eh, los drones De filmar, de sacar fotos eh, Y todo lo que tiene que ver Con la vinculación de los datos biométricos, eh, en un continente donde hay un alto nivel de, o, un, o un alto índice de criminalización de la protesta de los activistas ambientales. Sí, la verdad que sí eh, y aparte es como estas plataformas lo que hacen es vos le estás dando datos pero después también te dicen que, digo, que es lo que, le, lo que tenés que volcar a tu campo. Por ejemplo, otra de las grandes empresas que es BAF, en 2018 compró una una a, app que se llama Jarvio Scouting, eh, que lo que vos podés hacer es, entre otras cosas, sacar fotos de la enfermedad de tu cultivo y la app te dice qué comprar. Pero obviamente esto no es no es eh, aleatorio, es direccionado. O sea, lo que se busca es vender los productos que las mismas compañías generan. Entonces esto está llevando un paso más porque además de Pues venden esa información, no es solo información que queda en el éter venden en términos de, por ejemplo un, una um, consecuencia que puede traer aparejado esto es eh, aumentar los precios de, de, de los alquileres, de los arrendamientos, ¿por qué? porque donde detectan que hay un suelo que es más fértil hacen elevar el precio de la tierra porque la, las grandes corporaciones dicen bueno, hay un negocio ahí en relación a la fertilidad del suelo y aumentan el precio de, de los alquileres eh, o inclusive lo que van haciendo es generar eh, la, la o sea, van expulsando a pequeños productores de, de, de lo que es la agricultura porque básicamente van comprando tierras eh, o van alquilando, arrendando tierras a precios exorbitantes a los que los pequeños productivos, porque ya no estamos hablando de pequeños, medianos también no tienen posibilidades de pagar los mismos costos que tienen estas grandes empresas. Incluso Bayer está, eh, ha lanzado una una plataforma que dice le dicen a los productores, bueno Eh, si nosotros te vendemos pero nos hacemos cargo de la, de las del decir de, si, si el, la venta no funciona nos hacemos cargo también de, de esas pérdidas pero la realidad es que los productores le dicen cuánto ganan y si ganan más de lo que le pagaron a Bayer le tienen que pagar un poco más o sea como que se van a medias en términos de ganancia y de pérdida pero también Bayer va tomando información en relación a esto y como cuándo o, o dónde se, se gana más, cuánto dan a cada lugar. O sea, es como que todo el tiempo le estamos la, la, los agricultores le están vendiendo más y, más y más información que después utilizan para venderles productos. Eh, y a su vez ni hablar de la pérdida de, de, de trabajos en relación eh, a, a lo que puede generar un dron que son trabajos que se siguen perdiendo en el campo. Y no solo trabajos, sino conocimientos. Digo, porque hay un conocimiento ancestral en torno al, al trabajo agrónico calendario en torno al clima, en torno a qué sembrar y cuándo sembrar eh, y es eh, seguir volcando volcando plaguicidas y eh no te, o sea, ya una, una aplicación te te resuelve bueno, cuándo sembrar, qué sembrar, qué volcar, cómo? dónde, cómo, qué receta. Sí, la verdad que eh, es bastante preocupante y que ayer se haya habilitado esto eh, en el marco de lo que era la exposición rural habla un poco también eh, digo que ya ya veníamos viéndolo pero de el sentido que de la agricultura que, que, que tiene este gobierno o sea en qué sentido va digo cuando se sigue financiando la agricultura familiar eh, el, ante o sea hemos conocido la, la, la, el cierre del INAF ¿sí? como en, en el INTA se, se vienen censurando palabras como cambio climático, agricultura familiar agroecología eh, y eh, básicamente eh, mientras se hace todo esto, la verdad que lo que temblequea también, digo porque al interior del INTA, por ejemplo, hay una disputa en relación al gran eh, al agronegocio, a la investigación en relación al agronegocio y la investigación en relación a los pequeños agricultores agricultores, digo, hay líneas de investigación para desarrollar máquinas de para pequeños agricultores para que no se revienten los cuerpos eh, y sin embargo esto es lo que está temblequeando cuando hablaban de los despidos en el INTA y anunciaron que iban a haber 1300 despidos en el INTA, la realidad que se sabía que el ajuste iba a venir de la agricultura familiar y no así del agronegocio porque básicamente un sector del INTA eh, estuvo en la exposición rural mostrando los drones no tripulados que eh, habilitan hacer muchas cosas del campo, entonces es también lo que veníamos hablando en otras columnas, de la ciencia al servicio de qué, y también la visión en torno a la ciencia que se tiene eh, por parte de este gobierno, eh, pero también de los anteriores, digo, porque la apuesta en ciencia sobre todo vinculada a la agricultura ha sido en pos del agronegocio, no sé, recordemos a Cristina anunciando con bombos y platillos el desarrollo científico de la doctora Chan que, que descubrió un evento transgénico eh, con capacidad de... O O sea, eh, semilla, eh, un, un, sí, una parte del genoma eh, que se puede implantar en semillas y que esas semillas las hace resistentes a situaciones de estrés hídrico. ¿Y esto qué quiere decir? Un corrimiento de la frontera agropecuaria hacia sectores que aún no habían podido correrse producto de, eh, de, de, la, de la capacidad de resistencia a estas situaciones de estrés hídrico. Eh, y la realidad es que eh, si, si vemos en el tiempo, en, el 25, en 2015 eh, se hacía este anuncio, y después en el 2019-2020 se anunció el proyecto de los bajos meridionales, que es continuar avanzando con la frontera eh, de agricultura industrial, de agricultura convencional sumamente eh, contaminante pero también eh, dependiente de agrotóxicos, dependiente de insumos, dependiente de semillas que se compran en estas grandes corporaciones y seguir avanzando hacia sectores que no, que no, han, no han podido avanzar aún como pueden ser determinados sectores de Santiago del Estero, determinados sectores de Chaco, Donde eh, quizá la disponibilidad de agua no es no es tanta como la pampa húmeda lo que, que es lo que ha ido avanzando la soja incluso desplazando a otro tipo de producciones como la ganadería como bueno, eh, la, la producción real de alimentos porque sabemos que la agricultura convencional, el agronegocio no produce alimentos, produce commodities para los mercados internacionales eh, que se extraen así como como como se sacan eh, sin agregar ningún tipo de valor eh, y que implican la ganancia para un sector muy minoritario que es el que exporta y para otros sectores implica la destrucción del puesto de trabajo la, la contaminación digo porque si vos vivís eh, al, de, al lado de un campo que gener, eh, que produce convencional y querés hacer agroecología es imposible porque con una deriva del 70% de las fumigaciones es imposible producir agroecología agro, agroecológicamente al lado de un campo convencional eh, y además digo bueno la pérdida de, de trabajos eh, vinculados al campo eh, la expulsión De, de comunidades eh, na, ni hablar en términos sociosanitarios como eh, sean en lugares como por ejemplo la, la Leonesa Chaco ha aumentado un 200% los casos de malformaciones congénitas y un 400%, 400% eh, los casos de, de diferentes tipos de cáncer infantil entonces eh, ni hablar en términos sociosanitarios que sabemos que esto está llevando adelante un ecocidio y sin embargo no solo se sigue negando sino se busca dar un paso más Eh, en, en términos de contaminación y después eh, vemos como en, en el plano internacional se habla de Eh, lo, los grandes contaminantes del mundo y Argentina está entre los grandes contaminantes del mundo, pero también son las grandes empresas las que fomentan esta clase de, de agricultura que no se fomenta en sus lugares de origen, sino que bueno eh, es más barato contaminar en Argentina contaminar en Brasil, en Bolivia en Paraguay eh, que contaminar en, en Inglaterra, básicamente, y, de, y vemos como después, por ejemplo, en relación al fracking, eh, Inglaterra decide no llevar adelante fracking en su territorio porque tiene eh, características sísmicas o puede generar sismos y, sin embargo, viene e invierte acá en Argentina. Entonces, también eso hay que cuestionarlo, digo, porque esto repon, responde a una cadena global de producción y de valor que relega a los territorios dependientes, como lo es eh, América Latina, eh, no solo a una matriz limitada, a a actividades primarias, sino también a una una matriz ligada a la contaminación, al saqueo y a la muerte de las poblaciones. Bien, Dayana, veremos si nos tendremos que, que acostumbrar a, a vincular el paisaje de los campos con estos eh, drones, lo, lo, lo mismo, que sería bueno. algo eh, totalmente contradictorio, pero bueno, parece que es la tendencia que, que intentan eh, impulsar desde, desde el gobierno y los sectores productivos, o, o parte de los sectores productivos de, de nuestro país. Eh, eh, mientras tanto, eh, también tendremos que ir analizando las consecuencias, y para eso te, te esperamos en las próximas más columnas eh, y te agradecemos por toda esta información mil gracias a ustedes y nos vemos en 15 días nos escuchamos en 15 días bien, nosotros ya nos estamos yendo, nos reencontramos el próximo miércoles de 19-20 cuando eh, le demos aire una vez más a malos perdedores hasta luego